Bueno, eh, acabamos de llegar del Teatro Lope de Vega y, bueno, nos hemos encontrado allí con que has traído una gran cantidad de instrumentos, gran número de instrumentos, y sí. luego ya lo que pase, pues esta noche lo veremos Dios proverá Entonces, eh, ¿cuál es el planteamiento de este concierto? Que de alguna manera, no sé si he entendido bien, pero iniciaría una etapa, eh, digamos, en tu carrera como, como profesional de la música, ¿no? ...a la hora de intentar plantearse otros conciertos... ...de las mismas características, etcétera. Bueno, nosotros ahora mismo... ...yo con lo de Alquibla... ...estoy intentando agotar... ...las posibilidades de, de hacer un gran montaje... ...de escenario... ...que hasta ahora... Hombre, Babia en su época era un montaje muy similar también. Éramos cinco también y se montaba un cacao. Y Sinojana no es muy mucho menor, pero la verdad es que no hay ninguno que lleve tanta informática, tantos instrumentos étnicos en el escenario. No hay ninguno tan, tan tal. Yo no sé si lo siguiente va a ser más eh, complicado o a lo mejor recogemos velas y, y seguimos dando conciertos como dúo, como trío, ¿no? Depende un poco también estos conciertos solamente se pueden incluir en programaciones como esta ¿no? programaciones de grandes presupuestos y, y de grandes espacios escénicos y de medios y de tiempo porque llevamos desde las diez y media de la mañana colocando el equipo y estamos todavía a mitad o sea que no siempre se puede hacer a veces en muchas ocasiones eh, vas a programaciones en las que tienes que tocar con otros grupos y es técnicamente imposible tema que acabamos de escuchar es de los discos publicados del cometa de madrid que tampoco suenan en diálogos 3 Luis. ya empezamos con las chinica que dicen en murcia y es un tema que suena francamente bien es un se llama mirando una planta y es un tema de macías josé Luis macías teclista valenciano que pertenece al grupo comité cisne Y que, bueno, pues el hombre hace sus elucubraciones y ahí está el acordeón Cuco Pérez, que será la próxima víctima del cometa, el próximo lanzamiento. Ya le hemos conocido a Cuco esta mañana y ya nos hemos amenazado mutuamente sí. con castigarnos. Hay ya una persona del equipo de Diálogos 3 encargada de, <risa> de su de seguirle los pasos a, a este chico. Es de Segovia y juega al mus, lo cual dificulta un poco la biografía de... Bien, vamos a cuestiones eh, muy concretas, Luis. Eh, tú llegas aquí a Sevilla y de repente te encuentras con este ambiente, es decir, eh, una semana de una música aparentemente muy rara y extraña, que también aparentemente tiene poco que ver con la imagen que se tiene de esta ciudad, porque todos sabemos la imagen que se tiene estereotipada, etcétera, de esta ciudad, y resulta que eh, prácticamente, pues creo que tu concierto quedan del orden de 20 o 30 entradas, que se van a poner a la venta esta noche... ...en taquilla, por aquello de cumplir con las normas... ...y está todo agotado. Eh, yo siempre he mantenido en este programa... ...que está como muy claro que el primero que arriesgase... ...y dijese, me juego el resto... ...ese iba a, a, a sufrir triunfo. las consecuencias... ...en este caso, las positivas. positivas ¿no? Y lo cierto es que, eh, pues la primera ciudad... ...que a través de una serie de instituciones oficiales... ...lo ha hecho, ha sido esta... ...y ahí están los resultados... ...y ahora el que venga atrás... ...pues que tire para adelante como pueda... ...etcétera, ¿no?... ...y parece que en esta ciudad... ...va a seguir habiendo este festival más años... ...y estamos en un ambiente... ...de estas características... ...es decir que por primera vez... ...en mucho tiempo... Eh, ...Luis Delgado... Y la música que, que está haciendo Luis Delgado va a estar en un ambiente acogedor, por así decirlo. Un marco precioso, además, el Teatro López de Vega. que es y, un... y esto, eh, en definitiva, eh, me imagino que, que será algo como muy positivo, habida cuenta la cantidad de tomatazos que da esta profesión y este tipo de música minoritaria, ¿no? Pues sí, la verdad es que da gusto estar, además, el equipo de gente que trabaja funciona, no por tirar flores, es que es, es excepcional que todo funcione y todo funciona. Y bueno pues eh, estamos expectantes a ver qué pasa en el concierto porque yo creo que para el resto de los eh, de la, los conciertos que hay la gente más o menos sabe lo que va a haber especialmente en el caso de bill mertens y yo creo que para el concierto de esta noche la gente está un poco mm, viene precisamente a enterarse de qué es lo que lo que va a pasar ahí no bueno creo que el fan este con el que había llegado a un acuerdo para que llamase. para que llamara queda muy bien siempre además ah, eso ha llamado ya sí buenas tardes Dígame usted. Quiera, yo quiero hacer una pregunta, Luis. Sí. De aquí de Madrid. Sí, pues. ¿Por qué sus su discos, sobre todo Isinojana y, y Javier Berge y compañía, suenan tan poco en, en emisoras, por ejemplo, como la tuya Ramón o, o alguna similar? Toma. A no, ver, yo creo que la pregunta... Esa es pregunta, re... yo sí. voy a declinar la respuesta. Sí, ¿sí? vale. Bueno, cuelga que te, que te respondo yo porque es creo que... ¿Vale? <risa> Muchas gracias, ¿eh? de verdad. Estamos encantados de recibir esta llamada. Bueno, esta está... llamada más te conozco. Vale. Vaya ¿ves, hombre. ¿Ves? Bueno, que está <risa> clarísimo <risa> que esta llamada estaba... Creo que la tengo que contestar yo, ¿no? Yo creo que sí, yo no lo sé, que yo se no bueno en a... el parlamento este. Para Lucía bueno. eh, mmm, la música de, de Luis Delgado y bueno, pues incluso cuando estaba en Babia y todas aquellas cosas ha sonado poco en general en las radios y en este programa que parece susceptible de que suene mal, eh, perdón, más, más eh, su conciencia me traiciona. <risa> y eh, Lo cierto es que no ha sonado mucho. Yo tengo que confesar que tengo un, pro, un problema grave con la música del cometa y es que eh, no acabo de encontrar temas eh, en los que yo pueda poner eh, el 100% de mi no sé cómo explicarlo de mi interés. o sea eh, creo que la audiencia de mi programa sabe perfectamente que cuando no me cree una cosa se nota enseguida. Entonces, eh, no ha habido un gran éxito interno, o sea, interiorizado por mí en lo que en lo que Luis ha presentado hasta el momento. Lo que sí es cierto es que Luis ha estado aquí varias veces, creo que es un viejo amigo del espacio. Siempre se han presentado todos los discos, eso es cierto. Se han presentado, pero después no han tenido una continuidad, que era lo que... Posiblemente el de Patricia Escudero haya sido el que más ha sonado aquí. Sí, pero es que la, la presencia de Patricia Escudero en el programa fue tan flaseante que yo creo que dejó una huella totalmente imborrable, porque como llegó tres cuartos de la llegó tarde, de la tarde entró, sí. entró cuando estábamos en antena, directamente se desplomó en la silla y dijo, vengo agotada, que me sí. traigan un vaso de agua, sí. imagen de la Castafiore 100%, pues ya... y bueno eh yo creo que proyectos como el, es que precisamente en el transcurso de estos dos días aquí en Sevilla hemos estado haciendo balance y resulta que la única eh, el único sello discográfico dedicado a un tipo de música muy concreto que hay en este país en este momento es el de Luis y he pronunciado la palabra discográfico con toda digamos con toda intención porque hay otra serie de eh, sellos ...que ni siquiera publican discos... ...es el caso por ejemplo de Esplendor Geométrico... Están y más en los casettes ...que me Exacto. imagino que será por problemas de producción... ...por la accesibilidad sí. al medio, no al... ...y bueno, de alguna manera habría que intentar... Eh, ...hacer algo con esto... ...pero no eh, digamos en plan de obras... Eh, ...caritativas... Eh, ...en las que el Domun y los chinitos... Haya, ...tengan que ser salvados de... ...de los fuegos infernales... ...si no se convierten al catolicismo... sino no... De manera que, que todos estemos de acuerdo en que las cosas, pues, más o menos funcionen. Creo que tenemos otra llamada. Sí, sí buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, llamo de aquí, de Sevilla. Ole. Quería preguntarle a Luis Delgado, porque me enteré casualmente que había estado animado, ¿no? ...un grupo francamente maravilloso que hubo aquí hace unos años... Sí. ...yo conocía al, al, al, al teclado que era... ...Marcos, marco Montero... ...era marco Montero que era compañero mío de la, de la facultad... Uh -huh. ...y entonces yo estoy trabajando en un tema de musicoterapia... A mí me gustaría, ya describí a ti Ramón XIII hace ya unos meses, preguntando por cosas de Bill Douglas y de Emerald Webb, una versión sí. del canon de Pajébel. Sí, sí, sí, Y a Luis Delgado yo le quería preguntar si podía dar o, o, o su dirección o algo para... ¿De para, para, para los temas música sufí, porque creo que tiene una relación con, con el programa de Alquibla, ¿no? Toda la, la música sufí y... Es que fíjate que precisamente dentro de Alquibla, el capítulo dedicado a los derviches... Sí. Eh, la música es original de los ensambles de, de derviches, ¿no?, de, de la SEMA, ¿no? Entonces, yo no estoy muy puesto en música sufí, me encantaría ayudarte, pero te puedo hablar de la tímbrica que utilizan esas cosas, pero tampoco te puedo dar mucha información al respecto. Ahí, creo que en Madrid hay una, una asociación sufí que te podrían, probablemente si te interesa mucho, tienen cassettes eh, de... de Con, ...con la música que baila la Seima y todo eso... Sí. ...me imagino, eh... Sí. ...entonces me podías dar eh, referencia... La, ...tu dirección para escribirte... Eh, ...bueno, eh, procura llamar al final del programa... Y, ...y te lo dice particularmente... ...porque es que si no resulta se van a enterar... ...todas sus admiradoras y puede ser extremadamente peligroso... <risa> ...muchas gracias... ...de acuerdo, vale. oye, ¿me dejas que yo te hago una pregunta a ti? ...sí, sí... Eh, eh, ...eres religioso... ...bueno, estoy en la búsqueda... ¿Estás en la búsqueda? Sí, estoy precisamente en Madrid, una escuela de medicina taoísta. Bien, o sea que, pues, eh, ¿estás practicando alguna religión en este momento? Bueno, eso de practicar, ¿no? lo que hago es hacer meditación y buscarme, ¿no? De acuerdo. A bueno, pasarme. pues, nada más que eso. Gracias por haber contestado mis preguntas. A ti, muchas gracias. Hasta luego. mal Nos ha pasado lo del anuncio este de del PSOE metido en un gol de Butragueño en la primera cadena. No llega tanto o sea, ni de está, fútbol ni de está política aquí... No, pues, bueno, pues te ha pasado a ti además con tu, con tu música Porque en mitad de, de esto resulta que se oye la voz de Luis Delgado Que dice, dice, está, está mal. mal, está mal ¿Qué es lo que está mal? No, que estábamos aquí peleando no ¿no? La con, con calidad Nunca, oyendo. nunca porque Lozano es un músico excelente Y este paso doble es maravilloso Bien, vamos a, a, a la cuestión de... ¿Cómo está la compañía, Luis? Hombre, con discos como este que acabamos de oír, pletórica de salud, porque son discos que suponen un desafío increíble y salimos triunfales y seguimos sacando discos que no es poco, con lo cual estamos muy bien, además en los dos últimos meses han subido las ventas un poquito y sobre todo que sale trabajo para los músicos y que cada vez más gente conoce el Cometa. Y estamos ahora planteándonos, estamos reestructurando el asunto y estamos planteándonos hacer eh, un club de información, envíos periódicos de qué está pasando, que no, directamente de la compañía a los eh, propios interesados, lo cual yo creo que es que va a, ser, va a ser muy interesante para la gente ¿no? que no va a tener que estar pendiente de, de estar escarbando en todos los medios a ver si hay un retazo sino recibir directamente de la gente que te interesa porque precisamente a través de los medios hemos recabado bastantes direcciones ¿no? que, que vamos a poner en activo ya Bien eh, hay un tema del que prácticamente no se habla en la prensa especializada los críticos, etcétera que eh, sin embargo va a afectar A la música, yo creo que mucho más a la mayoritaria que a la minoritaria Que es el año 92, cambia totalmente la circunstancia, como sabes de, El mercado común se abre las fronteras sí, sí, sí. Habrá multinacionales que ni siquiera tendrán compañía aquí porque no les va a hacer falta Claro, pues tú, tú esto como antiguo, eh, digamos, eh, trabajador de la industria lo, eh. lo conoces muy bien Sabes que va a pasar más o menos así Sí, bueno, de hecho ya está en Europa pitando bastante ahí Se pueden, se pueden en un momento determinado importar 5.000 copias de un determinado trabajo de donde Hombre, sea De, hecho, de hecho ahora mismo y se ha acabado discos, la historia. Hay discos en España, los discos objetivos eh, de gente como McCartney o Michael Jackson, que salen caros innecesariamente en España eh, en relación a nuestros precios de producción. ...porque hay que equipararlos al mercado común... ...porque España, Portugal y Grecia... ...fabrican mucho más barato que, que estos otros países... ...y salir con fronteras abiertas... ...pues de repente si salimos al mismo tiempo aquí que en Inglaterra... ...los eh, mayoristas ingleses... ...pueden comprar los discos aquí más baratos... ...entonces aquí hay un convenio multinacional... ...que esos discos salen más caros... ...simplemente para ponerse al precio internacional. Bien, o sea que estamos en una situación... ...en la que los grandes van a ser más grandes que nunca... Y van a poder disponer de unos medios, digamos, más cuantiosos para mover sus productos. Uh -huh. Las órdenes centrales vendrán de fuera, más claramente todavía que ahora. O sea, uh -huh. ahora ya es así, pero entonces ya la, la, la cuestión física es que aquí ni siquiera va a haber nadie al otro lado del teléfono a contestar. Sí, simplemente probablemente. Hablar un departamento de ventas una, y ya está. Uh -huh. Yo, de alguna manera, pienso que eso a la música minoritaria, que es la que a nosotros nos puede interesar en esta conversación, le va a beneficiar. Yo creo que le va a beneficiar. Además, alguna vez, ya lo he comentado, yo tengo, un personalmente, a mí me apetece que la música pase de moda. O sea, a mí me gustaría que la música fuera como la literatura, ¿no? Nadie... Eh, se, se rasga las vestiduras de repente sale el último libro de, de Humberto Eco y sí, es un acontecimiento pero no es un acontecimiento mundial como pueda pasar con el cine o pueda pasar con la música me refiero que Batman ...colapsa los medios informativos... ...bueno, el, el libro Humberto Eco no cabe duda de que es, es un acontecimiento... ...pero nadie nadie se, se le abren las carnes por ello... ...simplemente el que quiere va lo compra... ...si las editoriales detectan que hay un libro que de repente... ...se calienta un poquito pues le apoyan, hacen un cartelito... ...lo pegan en las librerías y tal... ...y tienen su ritmo mucho menos eh, atado a todos estos avatares... ...y estos bandazos, ¿no? A mí me interesaría que la música entrara, si no toda entrar a un, una gran, un gran sector de la música en esos medios para poder competir con las mismas con las mismas armas, ¿no? Sí, yo a lo que me refería es que se va a abrir un... o sea, al, haber, eh, al, al ser tan altos los tiros hay una especie de zona exactamente eh, de, del medio de sí, la sí. cuestión en la que uno va a poder desarrollar ideas propias lo que pasa es que con eh, una dificultad fundamental, que creo que tú eres el personaje ideal para hablar de esto vaya mmm, ¿Qué es? ¿Por qué se distribuye tan mal las cosas en este país? No lo sé, Ramón, Eso, y se lo digo a todos los oyentes. En España seguimos sin tener unas redes de distribución, no voy a decir buenas ni malas, coherentes porque te sigues encontrando los eh, discos del Cometa en las rebajas de Simago, que me parece un negocio de lo más respetable aquí en España, pero no es el lugar para vender el Cometa, te encuentras un disco de repente de eh, Ishinohana por 250 pesetas, porque nadie sabe cómo ha llegado allí, el encargado de, de, del supermercado se encuentra con aquello que va rebotando y ya lo salda. Y luego, sin embargo, vas a esa tienda especializada y te dice, mira, estoy harto de pedir estos discos, Tengo cinco pedidos de esta referencia y no me lo sirven. No es un problema de la compañía que nos distribuye a nosotros, es un problema de todas Absolutamente, de todas. Bien, entonces en este sentido, si en esa situación hipotética a partir del 92 de la que estamos hablando, está clarísimo que sin una buena distribuidora no se va a poder dar. Pues sí, probablemente lo que pasa es que no olvidemos nunca que estamos hablando del producto de grandes masas. Bien, y... entonces eh, una una cosa, una pregunta de lo más... Eh... Blanca. Sí, muy blanca. Bueno, esas, esas qué... tuyas son las de que ya no, van... Llevan... No. Porque entra, en cambio los periódicos se distribuyen también. Sí, claro. Yo siempre digo que uno de los éxitos discográficos de este país, que es el sello Horus, eh, Ana Reverte, eh, María del Monte, etcétera eh, se ha basado en una enorme y eficaz red de distribución que te ha impedido bajarte a tomar un café de un coche en cualquier carretera de España sin encontrarte disponibles seis casetes de Ana de Reverte y 12 de no sé qué. Efectivamente, los periódicos, de hecho, si te fijas, la red de distribución de los periódicos es tan buena que hay otros medios que se han metido a codazos ahí para decirle al del que os quiero haz un sitio porque yo tengo que poner chupachús y otro tiene que venir a poner eh, cassettes y otro tiene que venir a poner pero compacts en, pero en cambio nosotros no, no conseguimos esto en la no, música no, desgraciadamente no, por eso yo creo que además en la venta por correo y en ese catálogo y en un flexi disc gratuito a los socios del club de amigos del cometa y cosas de esas sí sí bueno estaremos atentos a la campaña vamos a centrarnos en este último cuarto de hora del programa en Alquibla Bien. Vamos con la música, eh, si te parece De la banda sonora de esa serie de televisión Que ha visto, bueno, eh, el microsurco Pero únicamente en cantidades infinitesimales Y además con una advertencia que viene en la contraportada Que pone ejemplar gratuito Sí, sí, efectivamente <ríe> Qué gracioso, vamos con ello ...música de la serie de televisión Alquibla presentada por Juan solo ¿Tú has tenido alguna relación con el escritor? Bueno... simplemente te has dedicado a tu trabajo? Y me punto? he dedicado a mi trabajo. Eh, nos hemos visto y eh, hemos coincidido en montajes y tal... ...pero poco contacto porque además solo pasa poco por España... En algún momento hemos coincidido en, en el área de trabajo y hemos coincidido en la moviola y hemos discutido alguna cosa, pero eh, prácticamente eh, yo me he dedicado a mi trabajo, que ha sido un trabajo bastante de... Todo esto está grabado en el estudio El Cometa, a puerta cerrada y sin, sin ningún tipo de colaboración y sí, tal. Sí, de esas Entonces, cosas que te gustan hacer aquí. Pues sí, es una de esas de zapatillas y tal, y termo de café con leche y y todo, sacar todo el arsenal de instrumentos 3 y, y, y media a la madrugada y... a empezar a las 3 y media que es la hora en que mi barrio Lavapiés, la se queda en silencio sí. los perros se callan las señoras dejan de llamar a los niños y tal y se puede empezar a trabajar por cascos bien, eh, quedan eh, 12 minutos para que acabe el programa 4282648 de Sevilla con el prefijo 95 si queréis hacerle alguna pregunta a Luis Delgado Eh, os digo esto, entre otras cosas, porque Luis Delgado puede contestar de tantas cosas. Eh, y tan malas. ¿eh? Eh, sabe perfectamente la marca y las posibilidades de, de todos los últimos modelos de furgonetas puestos en el mercado. Que sí. Hombre, es un tema que los músicos lo seguimos con, <risa> con mucha fe no hay un solo sintetizador de los últimos que se han puesto a la venta que él no tiene como mínimo un catálogo en casa para echarle un vistazo sí, hay que meter los dedos ¿Eh? ahí sí, sí. Tal. instrumentos de cuerda, el que cae en sus manos automáticamente pasa al archivo ese que tiene las paredes de su casa y no digamos nada de los instrumentos de percusión tenemos una llamada y vamos con ella, sí, buenas tardes hola, buenas tardes aquí le tienes de de Sevilla soy sí Le quería preguntar que, qué es lo que lleva un músico a ponerle un título o terminar una canción. Muy buena. Es. es música todo entonces, o sea, es solo instrumental. Sí. Y no no tiene letra, entonces como Muy buena esa pregunta. Que... Es sí, excelente. porque sí, es diferente. Eh, gracias por la pregunta. Escucha la respuesta por la radio, por favor. Eh, eh, entre otras cosas eh, Vamos, no creo que esté como muy allá A postillar sobre una pregunta Pero es que hay una cosa Que es que en la música eh, Por un lado que tú has hecho Y por otro lado que han hecho mmm, Otros músicos en El Cometa Hay algunos títulos que verdaderamente Se apartan bastante Del Te quiero más que a mi vida Por ejemplo, y estas cosas Que es ¿eh? un título excelente es un titulo, Hombre, más que el aire que respido y, y cómo seguía Y más que a la vida mía era Sí, algo sí, algo así. Pues hombre, es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Y más cuando hay tantísimos músicos, particularmente los de jazz, que ponen unos títulos enigmáticos. Hay músicos, por ejemplo, como es el caso de Lozano, que huye de toda mitificación y, y, y de repente se llaman todos, los, eh, todos sus temas, tienen nombres como El Bosque Encantado, Camino de Casa... Y, y todo muy elemental otros nos complicamos más la vida y, y ponemos títulos como el llanto de neuroniar que es de un Bien, libro pues entonces eh, háblanos precisamente de eso de títulos por ejemplo de álbumes como el de Ishinohana o el de, el de Batek o cosas por pues este. los de Batek son todos del libro Batek Con lo cual esa pregunta ya ahí está Pregúntenle ustedes a William Beckford de Fontil Que murió hace muchos años Y son están basados en el libro En Ishinohana un poco son las sensaciones que percibes no en Creo que hubo unas chicas eh, japonesas, japonesas Que pasaron por Madrid Que causaron estragos de todo tipo Efectivamente, que están en el disco Y de repente nos abrieron unas tímbricas preciosas Como Ishinohana que es un nombre muy bonito, y algunas cosas que, bueno, pues Shinojana quería decir la flor de piedra, con lo cual hay un tema que se llama la flor de piedra, en fin, eh, son todos sensaciones. En el caso de, de Al-Qibla, el tema que hemos oído se llama Kotubía, el que probablemente oigamos siguiente se llama el musem, que es la, la sintonía de la serie, y que eh, un musem es una celebración alrededor de, de una ermita, de un santo en, en, en el islam, ¿no? Sí, buenas tardes. Oye, buenas tardes. Buenas. Quería hacer una pregunta a Luis sobre las condiciones de, eh, de grabar. De grabar. Como, si cree que son importantes, eh, que, que si puede mejorarlas, si simboliza mucho para él y si nos podría explicar un poco el proceso que sigue de grabación. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Bueno, las condiciones de grabación me imagino que te refieres al Cometa por un lado y al Kibla por otro. Entonces, el Cometa tiene un estudio de ocho pistas con sincronía de un secuenciador de 16 canales MIDI, que es un, un estudio bastante estándar actualmente, que lo tiene mucha gente. No es de los más grandes, lo normal es que tenga 24 canales vía MIDI y 8 eh, eh, pistas de magnetofón, pistas analógicas. Yo llevo trabajando ya un par de años de esa forma y... ...y me va bastante bien, de momento... ...luego depende mucho de la tecnología que le pongas alrededor... ...o sea, de, de los samplers que tengas... ...de las eh, las unidades de ritmo y todas esas cosas, ¿no? Si es importante, pues fíjate si, si será importante para mí... ...que yo nunca habría podido hacer una serie como Alquimla... ...esa música sin contar con ese equipo... ...porque si yo no tuviera en, en, al, al pie de mi cama... ...todo el potencial tecnológico para poder crear... Eh, ...sobre el folio en blanco allí mismo... ...y me tuviera que ir a un estudio grabación no habría habido dinero en el mundo no solamente y de hecho si, si si lo pensamos fríamente todos los músicos medianamente auto lo que sea de la historia tipo michael field siempre todos hemos envidiado que ya en los 70 tenían un estudio en el garaje de su casa sí, es que eso te iba a decir luis es que precisamente lo tuyo es gravísimo porque tú, perdón claro ...todos estos de los que hablamos siempre... ...tienen el estudio en el garaje o en el sótano de tu casa... Claro. ...y tú tienes el estudio en la guardilla de tu casa... <ríe> máquinas de escribir en este tema, Luis. Mmm, por pues menos la flauta, todo casi eran máquinas de escribir. Bien, creo que tenemos una eh, llamada telefónica que va a ser la última del programa de hoy. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo no tengo ninguna pregunta si bueno, lo mío es el, el problema más viejo del mundo, ¿no? Que que los discos del de cometa mujer, pues no se encuentran. En y oye, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Así, ah, sí, vale, no, es que pues tiene no nada, ¿no? No, que los discos de Cometa no se encuentran por ahí. y ahora estoy buscando en concreto el de Luis Delgado. No, perdón, perdón. Luis, el de no, Luis, Luis Lozano, el último, sí, que, sí. Es el que, que es el que habéis puesto antes. Sí, ¿no? El de sí. las bandas sonoras. Sí, sí. Y bueno, pues, bandas no, sonoras en busca de... En busca de sí. sí, creo que algo así el título. Sí, sí. Y bueno, pues me es imposible encontrarlo, ¿no? Y vivo aquí Bueno, Marancia. creo que... Eh, bueno, antes hemos estado hablando, Luis y yo, de eso. Uh -huh. Es decir, no se destruye bien las cosas, ¿no? Pedirnoslo claro. al Cometa directamente.